Brasil. Eh, Brasil, desde el estado de San Pablo, en el interior de San Pablo, ahí se está instalando en la mesa. ¿Qué tal, Plinio? Buen día, Hernán. Buen día, Ángeles. Gran gusto hablar con los oyentes de Radio Centenario. Bueno, estamos con, con el tiempo corriéndonos un poquito hoy, así que vamos a los temas eh, que nos pasaste, que son varios, importantes, de estos últimos días, comenzando. Por algo que, sobre el cual Brasil ha sido noticia a nivel mundial cuando se dio el asesinato de la concejal Mariel Franco y se anunció en estos días la detención de quienes serían los responsables eh, intelectuales, puede decirse, Plinio, de su asesinato? Sí, lo que nosotros llamamos los los que mandaron, los mandantes, se uh -huh. dice en portugués, ¿no? Y ¿Sí? En realidad eran dos personas que ya se sabían después de seis años, dos sospechos que ya todos sabían que era él, pero la policía no concluía la investigación, que son dos capos de la milicia de Río de Janeiro, dos hermanos, uno se llama Domingo Brazón, que es un miembro del Tribunal de Cuentas del Estado de Río de Janeiro, o sea, el que cuida de la moralidad, del presupuesto público, uno de los miembros. Y el otro es un diputado federal, que se llama Chiquinho Brazón, de la Unión Brasil, que es incluso un partido que tiene alianza con el PT. Pero la gran novedad fue la inclusión entre los presos del ex jefe, la policía civil de río de Janeiro, que se llama Rivaldo Barbosa. Rivaldo como el, el jugador de fútbol, sí. ¿no? el gran jugador de fútbol brasileño. Sí. Bueno, Givaldo Barbosa era el encargado de hacer las investigaciones y por eso se explica por qué las investigaciones no eran hechas. ¿no? Que es un, un señor que fue eh, que se presentaba como un defensor de la democracia y un, un amigo de Marielle Franco que consolaba. Hay videos de, de él. consolando a la mamá de, de Mariel Franco diciendo que, que iba a hacer todo el esfuerzo que era una cuestión de honor personal esclarecer bueno este señor no solo boicotó la invitación como dice la policía federal fue el responsable por la arquitectura del asesinato entonces ah, él planea el asesinato con los bandidos es nombrado por jefe de la seguridad de, pública de Río de Janeiro, que era un general nombrado por Braga Neto, mm. que después fue vice de Bolsonaro en la lista presidencial del último, de las últimas elecciones. Este señor es nombrado, un día antes del asesinato, jefe de la policía civil de Río. Bueno, y claro, estaba después se, se constató que era... un miembro de la cuadrilla, ¿no? de la gang, que cons conspiraba, digamos, con los milicianos. Una pregunta, Plinio. ¿Qué, ¿Qué características tiene lo que decís la policía civil? ¿Qué diferencia es con la, la policía normal, digamos? Nosotros tenemos dos policías. Una policía militar, que, es, que, tiene, digamos, es una, eh, que viene de la dictadura militar, y la policía civil. policía civil es la policía de investigación, ¿no? son la gente que investiga. Resulta que en Río de Janeiro lo que constata en la investigación de la policía federal es lo que ya todos saben pero ahora viene con un documento público, la relación promiscua entre el crimen organizado en el caso, ¿no? con escritorios del crimen no, uh -huh. matadores de, de alquiler, la policía y la política. Y la verdad es que la Policía Federal dijo, bueno, ahora con la, la, el descubrimiento de los mandantes se encierra el proceso de Mariel, pero se encierra un poco de manera apresurada, porque hay que ver quién nombró este señor, no Rivaldo eh, Barbosa, por qué lo nombró, cuál es, porque quién lo nombró es Braga Neto, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay, hay todas las investigaciones que quedan ahora para de, para arriba del proceso de Mariel y Franco quedan más o menos suspensas. Pero son estas investigaciones que hacen relacionar la muerte de Mariel y Franco con las milicias del Río de Janeiro y la política del Río de Janeiro. Y el nexo, el elo de, de vinculación de eso es... este señor Rivaldo Barbosa que es la policía civil no es un caso individual porque si no estuviera Rivaldo estaría un otro que haría más o menos el mismo papel pero esto demuestra también por qué es tan difícil resolver algunos crímenes como el caso de Marielle porque en realidad ¿por qué no se resuelven? porque la sociedad no tiene capacidad de resolverlos porque para resolverlos hay que hacer reformas, hay, y, digamos, institucionales muy profundas. En el caso de Río, hay que, si se resuelve esto, una parte importante de toda la superestructura política de Río queda expuesta. Para terminar nomás, para que vean cómo la cosa es compleja, hay un gran líder del PT en, en, en Río de Janeiro, que tiene un... un apellido más o menos folclórico que se llama Quacuá. Bueno, este señor protestó de manera muy violenta, que dice que él no no no no no no tiene creencia que él, que estas investigaciones de la Policía Federal sean correctas, porque lo, los hermanos Brazóis son gente muy correcta y el diput el delegado Rivaldo también, lo que muestra que Están todos involucrados en esto. Entonces, por la presión pública, se llegó hasta Marielle. Pero no se puede ir para allá de la Marielle, porque además no es solo el crimen de Marielle que no es resuelto. Ningún crimen de la milicia es resuelto. Ningún crimen político es resuelto en Río de Janeiro. porque de una manera o de otra están más o menos todos involucrados en esto. Mm. Eh, solo para redondear en el caso de Marielle Franco, ¿fue objetivo ella de, de, este, de esta banda, de este crimen organizado? ¿Por qué? ¿Por las investigaciones, las denuncias que ella realizaba? Porque por, en realidad era una pelea de las milicias con el PSOL, Porque el PESOL en la cámara de, de vereadores, ¿no? en, en los de los de concejales municipales bloqueaba algunos proyectos de que eran inmobiliarios claro. que interesaba a la milicia. Entonces ellos investigaron a varios concejales, no, básicamente tres, dos, Genato V, y que era muy, que es todavía muy amigo mío y Marieli Franco. Después, conversando con, con Renato Cinco, eh, porque eso se, se vio en, en los monitoramientos de quién iban a matar, estaban Cinco y Marielle Franco. Mm. Y después Cinco me dice, mire, yo creo que mataron, escogieron a Marielle, porque Marielle era muy ligada a a Freixo. No, a Marcelo Freixo. A, a Esa, Marcelo Freixo, uh -huh. que, que era una, la gran figura política del PSOL en Río de Janeiro. Entonces, era una manera también de atacar directamente a Freixo, que ya tuvo un hermano incluso asesinado por las milicias, o sea que la pelea ahí es antigua. Freixo comandó una una comisión parlamentaria de investigación de las milicias que puso a Domingos Brazón en la prisión, Entonces, este Domingos Brazón también tenía razones para atacar a Freixo. Esta es la hipótesis que tiene cinco de por qué Marieli, ¿no? Pero la causa inmediata es son los negocios de la milicia, ¿no? En Brasil, cuando el capital quiere pasar, pasa por arriba de quien está en el camino. Uh -huh. Pasamos a Bolsonaro, que siguen apareciendo eh, datos, eh, cada uno peor que el anterior, Pero ahora este vínculo con la embajada hungría, eh, que ha ido a quedarse incluso sí. a la embajada hungría. Sí, tenemos dos noticias de los bolsonaros esta semana. Los, los bolsonaros son, son siempre fuente de noticias. Sí. Uno es que su cuarto hijo, Jair Jendán Bolsonaro, fue formalmente indiciado, o sea, incriminado o investigado, está en la investigación, por leonato en el crimen que ya discutimos aquí unos meses atrás de, que, de falsidad ideológica, donde el, el, el tipo fue al banco, forjó un patrimonio que no tiene para agarrar un, un, un crédito que además no pagó. Pero la noticia más importante es esta, ¿no? Eh, el Supremo Tribunal Federal retira el pasaporte de Bolsonaro. Y yo creo que uno o dos días después, Bolsonaro entra en la embajada de, de Hungría con ropa, con cafetería, con todo. no Se traslada a la embajada, donde queda dos días. Y de adentro de la embajada, convoca un acto de, de, de masa en su defensa, que fue el 25, el 25 de febrero, creo. Sí. no eh, Sí. Y bueno... Y lo hace de adentro. ¿Por qué? ¿No? Todavía no sabemos, pero probablemente porque temía que al convocar el acto sería preso por uh, el Supremo. Entonces, para protegerse lo convocó de adentro de la embajada. No pidió pero, refugio, pero más o menos. ¿Perdón? Que no pidió refugio político, pero actuó como si lo estuviera haciendo. No precisaba. No se sabe... no se sabe lo que hizo el Supremo Tribunal pidió explicaciones de por qué él hizo esto él dice que, un, que es un hombre que tiene mucha afinidad con, mm. con Víctor Orgán <coughs> sin duda, sí, el presidente bueno. húngaro de extrema derecha sí. ¿no? sí, y que fue porque le gusta conversar mm. pero bueno, vive en Brasilia, muy cercano de la embajada, o sea claro. no es necesario dormir ahí para Se quedó a dormir Entonces, y todo. Fue, él fue porque temía ser preso y quería, una una digamos, huir. Claro. ¿Por qué no se quedó? No sabemos. Si es que la Hungría dijo no, si él avalió la situación y dijo no, no seré preso, no hay problema, claro, claro. no hubo mandato, no sabemos. Pero de cualquier manera revela, digamos, la cómo funciona Bolsonaro, ¿no? Él convoca sí. los... Militantes a la lucha, pero él mismo se protege en la embajada. Prensa de derecha argentina dice que el embajador húngaro es de extrema derecha. Seguro que sí. Hay, video... Lo que... Hay otra cosa interesante ahí, Ángel, que es cómo sale esta noticia. Esta noticia sale por el New York Times. Sí. Bueno, New York Times es el departamento de prensa de la CIA. Claro que no es solo esto, es más que esto, pero es también el Departamento de Prensa de la CIA. O sea, ¿cómo tienen los videos? ¿Por qué publicaron los videos? No, todo esto hay que sí, quedar sí. sin esclarecimiento, pero muestra cómo los americanos monitoran toda la situación y cómo están jugando. Y en, es, en este caso específico, yo creo que el, el Estado americano no está jugando con la extrema derecha, por lo menos por mientras. Mm -hmm. Bien, Plinio, hablando de, de cosas que trascienden los relacionamientos entre países, esta semana se ha generado un ruido ahí en el relacionamiento entre Brasil y Venezuela, ¿no? Hoy temprano veíamos titulares que desde el gobierno venezolano, desde la Cancillería, apuntan, hablan de funcionarios de eh, la Cancillería de Brasil, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que emitió una declaración que Venezuela... acusa de, de injerencista de querer entrometerse en la política interna venezolana sí lo que eh, lo que en parte es verdad ¿no? la, la nota de Venezuela es muy dura dice, bueno, esta nota parece escrita por el departamento de estado norteamericano mm. el hecho concreto es que la media brasileña, la gran media, conmemora con mucha felicidad este reto que hace Bol eh, Lula bueno, que hace Brasil por Itamarachi, no Lula directamente al proceso electoral eh, venezolano porque es la noticia es reciente, no tenemos muchos datos, no no sabemos exactamente lo que es, pero lo que sí es, ya se es un hecho, es que Lula se distancia un poco de Maduro porque eh, dice que El, el, que, que Venezuela no estaría cumpliendo con los acuerdos de Barbados sobre la, cómo debe ser el proceso electoral de los, digamos aquí considerados democráticos mm. es una novedad que es importante para ver para dónde va Lula y es en realidad una presión fuerte sobre el proceso electoral venezolano que yo en realidad no tengo mucha información en el momento de cómo eso está Sí, eh, acá el gobierno uruguayo ha promovido junto con otros gobiernos de la región un, una declaración de cuestionamiento al gobierno de Venezuela por esto del proceso electoral y nosotros decíamos, bueno, por supuesto eh, quedaron afuera países como, como Brasil, como Bolivia, pero bueno, eh, no, no hace falta escarbar mucho para saber que Lula no le convence mucho el proceso que vive Venezuela, ¿no? Sí, bueno, aquí en Brasil hay muchas noticias que, en la gran media. Las noticias que vienen son muy, siempre muy chuecas, muy difíciles de comprender. Uh -huh. Como hay mucha mentira en la gran media, uno queda un poco sin saber. ¿no? Claro. Incluso es una de las razones por las cuales es importante una radio como Radio Centenario, para que venga la gente y explique. La realidad es que en la batalla de la media, Venezuela, aquí en Brasil... No, no va bien porque sí. no uno no, no tiene las informaciones para poder, si, si quiere, digamos, defenderla. Sí. Tenemos que ir terminando, pero nos queda el tema de las lluvias, que nos interesa saber lo que está pasando ahí, porque acá está complicado con el tema de las lluvias y por lo que vemos también en Brasil, con todas las consecuencias que eso trae después. Sí, siempre una noticia importante, no Ángeles, que es la, lo que yo llamo de barbarie ambiental, sí, que sí. se manifiesta de diferentes maneras. Aquí fueron lluvias torrenciales, ¿no? en Río de Janeiro y Espíritu Santo llovió más o menos en 24 horas lo que debería llover en más, en, digamos, en más que el mes de marzo. Entonces eh, esto Perdón, hay un teléfono aquí que sí. dos minutos... Pues que está no sonando, está, está bien, está bien. Alguien que justo se comunica, simplemente apagarlo. No y, tiene por qué saber sigue. que hasta ahora no. Plinio, los miércoles... Exactamente. Habla pues con la radio. Perdón. No pasa nada. Ya, ya continúo aquí. Perdón sí. a todos los oyentes por el teléfono. Esto nos sorprende a veces. No, <ríe> pero lo que decía es que yo en un día... lo que debería, más de lo que debería llover durante todo el mes de marzo, que es un mes de mucha lluvia aquí en Brasil. Y esto provocó la muerte de más de 24 personas en Espíritu Santo y Río de Janeiro. Claro que esto no es, las muertes no son solo por la crisis ambiental, es también por la crisis social, por claro. la crisis urbana. Y no es la primera vez que hablamos aquí en Radio Centenario de los desastres que ocurren normalmente en el inicio del año, por las lluvias ¿no? que provocan eh, inundaciones y derrumbe de las casas de, de la gente que vive en la favela. Es una repetición de lo que ya vimos con la novedad de una lluvia a, absolutamente anormal, cada vez más anormal. Bien, y la última es una barbarie también, pero no ambiental, ¿no? Es una barbarie... ¿Tiene que ver con la tasa básica de interés del Banco Central? Sin duda alguna, Ángeles. Es el terrorismo económico sí, sí. neoliberal. ¿no? Porque Brasil tiene una de las mayores tasas de interés del mundo. Entonces tenemos la economía estagnada a ocho años y con récords de interés real altísimo. El oyente puede preguntar, ¿pero por qué esto? ¿No? a quién interesa? Interesa a los credores del Estado, a los que detienen los títulos de la deuda pública. Entonces es una política económica, digamos, muy regresiva que interesa a los ricos y que deja el crecimiento, la generación de empleo, en una segundo, en un segundo tercer plan. No, la tasa de interés del gobierno, del Estado, no, del Banco Central brasileño cayó. cayó. Medio punto percentual, que es lo que estaba previsto, y hoy día está en 10,75%. Ah. Pero la inflación está abajo de 4. O sea que tenemos una tasa de interés real superior a y 6,5%, más o menos. Seguro que una de las mayores del mundo y una una fuente de, de, de concentración de ingresos Monumental en Brasil. Bien, Plenio nos dio el tiempo, por lo menos para eh, no saltearnos ninguno de los temas que nos Exacto. proponías hoy. Te mandamos un abrazo, como siempre, el agradecimiento por estar con nosotros. El saludo también a los amigos de Contrapoder.net. Muchas gracias, Edmán. Saludos, Ángeles, fuerte abrazo a todos los oyentes de Radio Centenario. Igualmente no participar de la radio. Hasta el miércoles. Chao, chao.